Es la hora de hablar con Vero McLennan a en su columna degenerada. Vero, buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, ¿vos? ¿Qué bueno, contás? Bien, bien, bien.、Eh, Pablito Aymar también, saludo. Ahí está, re、eh, retomando ahí las tareas,、está. Aymar, ¿eh? Claro, qué bien. Animándose, porque es parte del grupo de riesgo, ojo. Claro, claro.、Eh, Eh, ¿Por qué es el grupo de riesgo? ¿Qué? Tiene una diabetes, ¿verdad, Pablito? Sí,、ah, le estoy preguntando、mirá. al á r e a confirmando mirá, tipo、perdón. 2. Tipo sí, 2. Sí, Entonces sí, tiene, sí. tiene que andar con más cuidado, pero、mirá. también tiene, ya, ya era、mirá. hora de salir. Hay una oportunidad ahora. ¿Y、claro, ¿no? a poco? Sí, está bien.、Eh, ¿Con, bueno, ¿Con qué、eh, venís? Mira,、eh, quería decirles varias cosas. Una que me parece fantástico, e s t a del pase que están haciendo. Con Periodismo Turno Mañana, invito a la audiencia carmesera a que se sumen a ese momento, que no, no se lo pierdan. Estuvo buenísimo, me maté de risa. ¿El de hoy? Este, ¿Cómo me sí, maté de risa? Sí,、eh, estuve cantando. Sí, no, me... ¿Por qué? Pero estuviste cantando muy bien. Pero no es para reírse, es para aplaudir. Pero, pero, pero es que la risa también viene con la felicidad. Sí, con más el, vale. Con el, con el disfrute, a eso me refiero. Disfrute, también me reí. Te me digo, me digo reí, que nosotros、reí. también la pasamos bien, más vale. ¿viste? Un momento, y te nota. Y, y, y a veces este, la información te satura y necesitas, en el mismo ámbito en que estás ocupándote de temas,、sí. entre comillas, serios, ocuparte、sí. de otra cosa. Así que eso t r a t a s totalmente. Eh, así que, bueno, celebro el humor en la mañana. y este bueno y escuchar varias voces en el estudio qué lindo que es también sí esto, ¿no? sí sí ya va a volver también la q u e r m e s de los sábados algún、sí. sábado de esto ya、bueno, habilitaron me hizo acordar eso viste digo a y q u é lindo muchas voces en el estudio genial、eh, pero bueno así que buenísimo ese, ese pase que están haciendo ayer tuvimos el, el encuentro de cada 3 de junio desde hace cinco años lo tuvimos acá en Santa Rosa, como en tantas ciudades y, y en muchos lugares del mundo, porque esta es una expresión que, que va trascendiendo todo tipo de fronteras, ¿no? Y la verdad es que se, se vivió de una manera muy extraña, como todo lo extraño que estamos viviendo en estas épocas, en las que, bueno, se nos impone una, una situación de, de cuidados, en las que Bueno, tenemos que estar、eh, o a i s l a d e s o、eh, cuando nos encontramos mantener cierta distancia, los barbijos, las caras cubiertas, ¿no?、Eh, pero eso no impidió que ayer 3 de junio、eh, estuviéramos en la Plaza San Martín de nuestra ciudad、eh, llevando distintos objetos, mensajes y cosas hasta el monumento、eh, para, para dejar allí sentada la presencia pública, ¿no?、Eh, se extraña mucho el tema de, de poder estar en las calles.、Eh, las redes nos recuerdan cosas que vivíamos el año pasado y años anteriores, en las que la expresión del movimiento feminista、eh, tan fuerte en las calles, bueno, ahora se vivió de una forma que era entre una angustia, ¿no? Por, por esto que estamos viviendo, además que el motivo que, lo, que nos aúna a salir de para hacer estas actividades tiene que ver con la falta de derechos, con la inequidad, con la falta de oportunidades, con directamente las muertes、eh, sobre los cuerpos de las mujeres,、eh, fundamentalmente, sobre los cuerpos feminizados. Y, y me pareció muy, muy interesante、eh, la participación、eh, con, con muchas consignas. Eh, la discusión del, del derecho al aborto legal, serio y gratuito ha quedado,、eh, por esta cuestión también de la pandemia, en un, en un paréntesis.、Eh, sigue vigente, por supuesto, pero nos permitió eh, poder eh, expresar un montón de otros, de otros temas que también hacen a la desigualdad que impera a partir del, del sistema capitalista, patriarcal, colonizador, Eh, con todas esas características no así que、eh, estuvimos allí、eh, a lo largo de una jornada en la que estábamos un rato entonces había momentos en los que tal vez habían una o dos personas habían otros momentos en los que habían 10 o 15 y se fue、eh, fue transcurriendo durante toda la tarde y bueno gracias al trabajo de las y los comunicadores, hay registros fotográficos de todo esto y los medios de comunicación toman una importancia fundamental en, esta, en estas situaciones, ¿no? porque los medios、eh, tenemos la posibilidad de replicar eso que tal vez fue visto por algunas pocas personas, pero bueno, al tener este, una, una difusión en los medios de comunicación hace que podamos llegar Hacia otras personas.、Claro. Y ahí vemos también el compromiso de los medios, cuánto compromiso hay con estas cosas, qué lugar se le da a esa información, qué importantes son los, los medios como Radio c a r m e s que lleva adelante este, una difusión sostenida、eh, en pos de la igualdad de los derechos para todas las personas、eh, y, y apoyando y siendo parte ¿no? del movimiento feminista. abolicionista pampeano. Ayer hubo una presencia también importante de, re, de representantes, de personas integrantes del colectivo LGBTIQ, así que ver una enorme bandera con el arco iris y ver una enorme bandera con los colectivos de las personas trans、eh, también es, es maravilloso porque es lo que sostenemos, ¿no? que esta es este, una lucha que tiene que contener、eh, a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a n a r i a s y a todo un colectivo que sufre en definitiva、eh, las mismas、eh, desigualdades y atropellos en mayor o menor medida pero siempre sabiendo que contra quien contra lo que debemos luchar es contra el sistema patriarcal、eh, y capitalista no quiero comentarles por otro lado que me parece muy interesante el informe corona papers que、uh -huh. Se trata de un informe eh, realizado eh, por IGA. Ahora les voy a pasar bien la, la dirección.、Eh, lo pueden buscar en IGA-medio-lac.org. IGA es una, una red global dedicada a la igualdad de los derechos para las personas、eh, LGBTI. Y、mm, han hecho una... c ó m o como es la, la s no sé si es una y, sigla y elga y elga y l g a y elga、sí, está bien、eh, guión medio la punto son siglas <coughs> en inglés no de una asociación claro s í De una asociación que es una red global por eso los, los informes están publicados en inglés y también son traducidos este, al castellano así que No, porque la idea es una, una tarea global, n o que me parece que también ese es e es un importantísimo desafío del colectivo LGBTIQ, que las luchas trasciendan la s frontera, s、eh, porque si no es una forma más de atomización, cuando está bien que hay realidades que varían de un país a otro, de una realidad económica, cultural, por supuesto que sí. pero este, independientemente de tener en cuenta ciertas particularidades de, de los países, hay regiones muy amplias que, que mantienen una misma, una misma problemática y, y las fronteras、eh, no, deben, no deben dividir estas realidades. ¿no? Así que todo el trabajo a nivel planetario que se pueda hacer en este contexto Eh, va a enriquecer la lucha va a enriquecer la posibilidad de opiniones y, y en este caso estos corona papers que les decía、sí. eh, lo que han hecho es una publicación de la realidad del colectivo lgbtq、eh, en el contexto de l coronavirus、eh, y escriben distinta, distintos profesionales distintas、eh, personas <coughs> que, que forman parte de, de movimientos de que luchan por los derechos humanos del colectivo. Y bueno, hay una nota muy interesante que publica Marianela Di Toro、eh, desde Argentina,、eh, en e l que hace un análisis、eh, sobre el concepto de salud, que me parece muy importante porque no se refiere únicamente a la salud física, a la salud emocional, sino a todo el contexto que también hace a nuestra salud. Eh, si nos dan bien los análisis si estamos bien alimentados o como sea, pero estamos en un contexto、eh, de familia, por ejemplo, en el que recibimos el rechazo,、eh, la falta de estimulación, la ignorancia, la, las violencias, digamos, tienen muchas caras, no solamente eh, es eh, el asesinato, el golpe, la violación, hay este, formas de violencia que nos, nos socavan. Eh, internamente y hacen que no podamos、eh, realizarnos como personas en toda nuestra plenitud entonces me parece muy importante este el encuadre que hace marianela d i toro respecto del análisis de la salud、eh, en, un, en una concepción más global de todo eso y en particular se refiere a las niñeces trans no、eh, uh -huh. así que se los dejo allí para que lo busquen y, y lo, podan, lo puedan o puedan compartir o lo que deseen y por último quiero recordarles que hoy tenemos el taller este taller sí, conversatorio sí. que hemos propuesto desde desde q e r m é s para ver si podemos entre todos analizar la forma que que manejamos las informaciones las noticias que tienen que ver con el colectivo lgbtq más en los medios de comunicación Y eso Esto a las 7 de la、sí. tarde, ¿no? De manera remota, de como está.、Oh, sí, como se sí hace de、ahora. manera virtual, con lo cual eso me tiene, porque bueno, <ríe>、eh, va a ser a través de la plataforma Zoom,、eh, porque probamos distintas plataformas, primero habíamos dicho una, probamos, después probamos otras y demás, bueno, finalmente lo vamos a hacer por Zoom. Eh, Paola Torres, nuestra compañera, se está encargando de registrar todas las inscripciones. Ya llegamos al límite que nos habíamos propuesto por una cuestión de que es la primera experiencia que vamos a tener, entonces nos pusimos un límite de personas para, para la inscripción y todas esas personas van a recibir el link unos minutos antes para que puedan ingresar a la plataforma y ahí conectarnos. Y bueno, voy a, voy a intentar mostrarles algunas publicaciones, videos, audios. Me preocupa más el manejo de la cuestión técnica. Claro, porque sí. Que no sí. soy operadora.、Sí. Y, si, y nunca, mira, de tantos años de, de hacer radio, jamás se me ocurrió poder operar y conducir. Y ahora la pandemia esta me va a tener en esa situación de... de conducir y operar a la vez así que espero que salgan las cosas bien vamos va a, a salir bien va a salir bien、bueno. eh, eh, tiene otras este, cuestiones que dependen de la técnica y, y no del,、sí. del contacto、sí. humano pero este, va a estar todo bien dale bueno ojalá que sí、eh, así que bueno unos minutos antes de las 19 van a recibir el link para que nos conectemos、eh, lo queremos hacer un poquito antes cosa de que probemos si las computadoras、eh, tienen habilitado s los micrófonos Eh, son, son cuestiones que, que a veces nos requieren un, un poquito de, de preparación para este, poder poner bien,、eh, optimizar la cuestión técnica. Y bueno, la, la idea es que, que transitemos esta temática,、eh, compartir los conocimientos a, respecto a ese tema y ver si podemos comunicar de manera mejor todo esto, ¿no? que esa es nuestra, nuestra tarea, nuestro trabajo. el de la comunicación, cómo logramos、eh, un, un mensaje claro, un mensaje entendible, un mensaje además popular,、eh, un mensaje respetuoso respecto a estas temáticas,、eh, perderle el miedo、eh, al tema、eh, y adquirir más conocimientos para tener un poquito más de seguridad en estas cosas y, y ver si podemos mejorar. ¿no? Eh, de esa manera va a ser también una forma De que podamos tener mayor presencia de、eh, la temática lgbt y nuestras agendas periodísticas así que dale, bueno dale pero nos estaremos viendo ¿eh? nos estaremos viendo en contacto、bueno. permanente y, y en esta columna puntual la semana que viene dale, dale. abrazos、eh, le dejé ahí a pablito de mar un tema p a r a que sí, sí. escuchemos sí.、Eh, que lo ponga desde el principio es en el estudio de de la Lomir, el programa, donde ahí Hilda,、eh, creo que es Hilda Lizarazu que está、eh, explicando el contexto en el que escribe este tema, es、eh, referido a una persona trans,、eh, tiene muchos años y fíjense también, porque eso es interesante ver cómo hablábamos hace algún tiempo sobre cómo, cómo identificábamos a las personas del colectivo,、eh, cómo, no quiere decir que A ver, no es una crítica, sino que、eh, me parece que tenemos que ser conscientes de que vamos cambiando y le vamos encontrando la forma, como lo hemos hecho con las disidencias o las diversidades sexuales y también con otros temas, ¿no? Pensaba cómo le fuimos buscando la vuelta para mencionar、eh, distintas cosas.、Eh, si decíamos personas ciegas, si decíamos personas no v i d e n t e s si decíamos Este, llegamos a decir personas con capacidades diferentes ¿no? como si las、sí. como si pudieran hacer no sé mirar con rayos x no bueno、eh, y es,、eh, es la ausencia de ciertas capacidades es decir tenemos un desafío las personas que es encontrar la mejor manera y en ese andar vamos buscando formas para ver cómo comunicamos mejor bueno en aquel momento ese, este tema lo presentaban y contaban la historia de esta manera. Con eso les dejo. Chau, chau.